...y ahora mismo tenemos una temperatura de 14 grados en Berriozar... ...cielos despejados y despejados seguirán durante todo el día de hoy... ...y es posible que durante todo el fin de semana... ...para hoy las temperaturas no subirán en exceso... ...se esperan máximas de entre 24 o e 25 grados... Eh, ...más altas ya para el próximo... ...para los próximos días... Eh, ...para el sábado se esperan 28 grados de máxima... ...27 para el domingo... ...y eh, similar eh, temperatura para el lunes... ...así que días soleados... ...y con temperaturas agradables... ...los que tenemos por delante... Y hoy volvemos a hablaros del de nuevo centro juvenil, un tema que está de actualidad puesto que hoy mismo tendrá lugar una reunión informativa, una especie de charla para recoger, recabar ideas y propuestas de la ciudadanía para este nuevo centro. Centro Juvenil. Para hablarnos de todo ello tendremos con nosotros a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, que nos hablará sobre este proceso de creación de un nuevo centro para los jóvenes, los y las jóvenes de este pueblo. Un centro que al parecer resulta más necesario que nunca debido a lo viejo que se ha quedado el eh, Gastelecu actual. Eh, y es que apenas hay sitio para realizar actividades eh, ...las eh, dependencias... ...las aulas son pequeñas... Poco iluminadas y mal insonorizadas Por lo que apenas se pueden organizar Diversos tipos de actividades en ellas Por lo tanto, ante esa necesidad Parece ser que durante este mismo año Este mismo 2012 Se pondrán en marcha los trabajos Para crear un nuevo centro juvenil Pero como hemos dicho, de todo ello Hablaremos dentro de unos minutos En nuestro turno de entrevistas Antes tenemos otras muchas cuestiones de las que hablar Tendremos que Hablaremos de todas las noticias de Berriozar, de Iruñería y de Navarra En nuestro eh, informativo, en nuestro boletín informativo Eso será en breves instantes Así que quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net Porque vamos a comenzar Viernes 22 de junio de 2012 comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias relacionadas con Navarra. Eh, como no podía ser de otra forma, nuestro primer titular eh, nos habla de esa ruptura del gobierno de Navarra que poco a poco parece que va desmoronándose y es que a la expulsión de Roberto Jiménez y la dimisión de los otros parlamentarios socialistas, ahora hay que sumarle la dimisión de Álvaro Miranda. Parece ser que, según dice el propio gobierno de Navarra, era una decisión tomada de antemano, aunque, por lo visto, no todo el mundo está de acuerdo en esa valoración. Ahora mismo, de los ocho consejeros que estaban a su cargo, Yolanda Barcina solo cuenta con cuatro, José Iribas... Juan Luis Sánchez de Muniain, eh, Marta Vera y Lourdes Goicoechea. No obstante, oficialmente Álvaro Miranda todavía continúa al frente de la cartera de Economía y Hacienda y del vacío que además dejó el socialista Anaya Stiz en Vivienda y Fomento, mientras le buscan los correspondientes sustitutos para ambos departamentos. Todo un lío de unas dimensiones sin precedentes en la etapa democrática de Navarra y al que la ciudadanía asiste con bastante perplejidad. En este escenario de confusión y recortes generalizados, la presidenta Barcina ha optado por prescindir de Miranda, quien hasta ayer mismo... ...había sido ratificado en su cargo en un nuevo ejercicio de desconcierto... ...de la máxima responsable de la comunidad foral... ...como sucediera en la madrugada del viernes pasado... ...cuando comunicó a Roberto Jiménez la de su destitución... ...al filo de la una menos cuarto de la mañana... ...la mandataria regionalista repitió la nocturnidad para avisar a Miranda... ...esta vez en torno a las doce y media de la noche... ...de que su etapa en el gobierno foral iniciada en 1996 quedaba finiquitada... La razón para ese cese, que por otra parte estaba anunciado, es servir su cabeza para tratar de que el PSN, que había convertido ti el titular al titular de Economía, Álvaro Miranda, en el foco de sus críticas, le permita salvar su gobierno. No está ni mucho menos claro que la maniobra le vaya a salir bien a Barcina, aunque habrá que esperar al desarrollo de los acontecimientos para ver si efectivamente la salida de Miranda alivia las tensiones con el Grupo Socialista. quien también se está reorganizando, aunque por razones bien distintas, es el sindicato LAB, que durante estos días está celebrando su octavo Congreso Nacional en Barañáin. Ayer comenzó este congreso y en él el sindicato sentará sus pautas de trabajo para adaptarse a una nueva realidad que está marcada por la crisis económica y el nuevo tiempo político en el que el sindicato quiere tener un papel protagonista. Ainoa Echaide buscó en el congreso el refrendo de su liderazgo y el de su ejecutiva y lo consiguió sin oposición. Ahora Lab mira al futuro, según eh, dijo Echaide, desde la credibilidad de su trayectoria. Unos 500 representantes de Lab, más invitados y sindicatos aliados de la central vasca, iniciaron ayer un debate del que saldrán las líneas básicas de actuación para los próximos cinco años, una etapa que se antoja crucial para el futuro de este país, tanto desde el punto de vista económico como desde el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía vasca. La Ejecutiva llegó satisfecha del modelo de trabajo ejercido desde su séptimo debate nacional, una trayectoria que refrendaron los delegados de forma prácticamente unánime, solamente con seis abstenciones y más de 450 votos de aprobación. Este apoyo allanó el camino del octavo Congreso del Lab, que tiene un tinte continuista tanto en los componentes de la Ejecutiva Nacional que dirige Ainhoa Echaide, como en su apuesta clara por la lucha obrera, como, según dijeron, vía para el cambio político, social y económico en Euskal Herria. Más noticias ahora de corte económico y es que el comité de Inasa afirma que luchará por la continuidad de la empresa. Tras la decisión por parte de la dirección de cerrar la empresa Inasa Foil de Irurzun, el comité formado por los sindicatos LAB, UGT, Comisiones Obreras y Solidari ha querido manifestar su enfado a la vez que asegura que persistirá en su apuesta por la continuidad del proyecto industrial y del empleo. No se llevarán lo que no es suyo, no se llevarán nuestro futuro, fueron las eh, palabras del comité en un comunicado que enviaron ayer por la tarde para denunciar la clausura de la factoría y exigir compromisos al gobierno navarro. Para todo ello, el comité también ha convocado una manifestación para el próximo día 30 en Pamplona. Aseguran que la plantilla se encuentra con fuerzas y unida para defender sus empleos. De hecho, los trabajadores llevaban casi un mes en huelga indefinida para defender sus puestos de trabajo. Asimismo, reclaman al Ejecutivo de Navarra, al Gobierno de Navarra, que se involucre en este conflicto y que se comprometa con el futuro de la empresa y de sus trabajadores. Según informa el Comité, el miércoles pasado, representantes de los trabajadores y la consejera de Innovación, Empresa y Empleo, Lourdes Goicoechea, mantuvieron una reunión. Para hablar de posibles alternativas. En dicho encuentro, Goicoechea manifestó que la dirección de Inasa no ha actuado de forma correcta. Es más, la misma consejera tuvo constancia del cierre a través de la prensa. Llegamos ya a nuestro bloque de noticias sobre Berriozar. Comenzamos con la reunión de esta tarde para analizar las diferentes propuestas... ...que hay sobre el nuevo centro juvenil, nuevo centro juvenil que eh, pretenden comenzar a construir a lo largo de este 2012 y para ello han organizado esta charla, esta reunión para que, tomar el pulso a lo que la sociedad quiere en torno a este centro, ya sea en cuanto a su ubicación, sus instalaciones o las características de la infraestructura. Todas eh, aquellas personas que lo deseen pueden acudir esta tarde a partir de las 7 de la tarde al Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar, donde se celebrará la reunión. Y en cuanto a la oferta del curso 2012-2013, os recordamos que hoy es el último día para inscribirse en los programas de cualificación profesional inicial o PCPI. Son programas que preparan a sus alumnas y alumnos para alcanzar unas competencias profesionales propias de una cualificación de nivel 1 que dan la posibilidad de lograr una inserción sociolaboral satisfactoria y Además, amplían las competencias de los alumnos para proseguir sus estudios en diferentes enseñanzas. Están dirigidos a jóvenes entre 16 y 21 años que no tengan la ESO, que no tengan el título en graduado en educación secundaria obligatoria. la inscripción El plazo de inscripción concluye hoy a las 2 de la tarde y para realizarla, para formalizar esa inscripción hay que acudir al centro elegido como primera opción. Como hemos dicho, hasta hoy Hoy a las 2 de la tarde en Berriozar es la asociación Lancho Tegui la única que oferta este tipo de programas de cualificación profesional inicial. Hablamos también de otras eh, actividades, de las citas para este fin de semana. Un fin de semana bastante cargado de actividades. Eh, para empezar, la noche del 23 de junio eh, se, tendrán, eh, se encenderán las hogueras de San Juan y el Ayuntamiento de Berriozar ha dispuesto este año que éstas puedan celebrarse en el Paseo Basoa, en concreto en el tramo que estará marcado cercano a la Escuela de Música. También ha hecho pública una normativa a tener en cuenta para estas hogueras y es que solo podrán encenderse los fuegos en la zona peatonal del Paseo Basoa y en concreto en la zona delimitada para ello, nunca fuera de los límites y desde luego nunca en la hierba. Habrá dos tipos de hogueras, unas grandes para saltar y otras pequeñas para el asado de al alimentos Y los materiales a quemar deberán ser de combustión no tóxica, es decir, papel, cartón, maderas, etc. En ningún momento podrán quemarse plásticos, goma, espuma, aerosoles, neumáticos y en general cualquier producto inflamable o explosivo o de materiales en cuya, compos en cuya composición intervenga el plástico. Asimismo, se pide respeto y cuidado para la zona, no poner en riesgo la vegetación y posteriormente dejar el espacio en perfectas condiciones. Las hogueras podrán empezar a prepararse a partir de las 5 de la tarde de mañana y ya por la noche se dejarán bien apagadas. Aunque la actividad que más expectación ha causado para este fin de semana, sin lugar a dudas, es el concierto del grupo de rock Marea. Los Berrios Artagrias presentan su último disco, En mi hambre mando yo... Un disco para, en cuya presentación están haciendo una gira mundial y dentro de esa gira mundial está marcado en rojo este día en el calendario como por, porque tocan en Berriozar. La apertura de puertas será a las 9 de la noche, a las 9 y media eh, llegará el turno de los también Berriozar, Tarrias, Boca bocanada y ya a las 11 tomará el escenario el eh, grupo de Colibrí y Cuchi Romero. Como hemos dicho, a las 11 en el campo de fútbol de Berriozar, concierto de marea y bocanada. hablando de rock tenemos eh, que recordaros que ya está en marcha la preparación del Berry Rock 2012. Los organizadores quieren contar con la opinión de la, todas aquellas personas empadronadas en Berriozar que quieran participar en una encuesta para elegir al grupo invitado que tocará con los dos ganadores del certamen. Eh, entre los eh, grupos eh, solo hay que elegir uno, que será quien toque en fiestas de Berriozar. Los eh, candidatos son los siguientes, Dickers, Los del Gas, Lendacaris Muertos, Bashira, Amparo Sánchez, de Cherry Boppers, CSATEC, Selce Colleyton y Sonic Toys. Como hemos eh, dicho, podéis participar ya en esta encuesta a partir de, de ya mismo en berriozar.es, en la página web eh, municipal berriozar.es o en eguskiplaza.net. Y concluimos nuestro informativo recordándoos que hoy es el último día para apuntaros en los cursos municipales del área de Cultura y Juventud para el curso 2012-2013. La inscripción finaliza eh, hoy, eh, perdón, en el caso de los cursos del área de Cultura y Juventud finaliza mañana eh, y podéis realizar la inscripción en, a través de la sede electrónica de la página web municipal berriozar.es o llamando al 012. En el caso de las actividades deportivas sí que la inscripción...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 En we seguimos adelante. Vamos a escuchar ahora un poquito de música, en concreto al cantante Bruno kans con esta canción, Just the Way You Are. kijken naar de kans om te kijken de kans Seguimos adelante en el Magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM en Berriozar y Riatia. Y como os hemos comentado antes, eh, vamos a hablar sobre el nuevo centro juvenil que poco a poco ya va dando pequeños pasitos, ya se están eh, recogiendo información, documentando... Y parece que estamos en medio de un proceso participativo en el que, bueno, parece que están tomando parte tanto el propio ayuntamiento como los propios jóvenes de Berriozar. Para hablarnos de todo ello tenemos ya con nosotros aquí en los estudios de Berriozar y Riatia a Raúl Maiza, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, al que saludamos ya, Caixo Raúl Egunón. Alguno? Eh, bueno, pues eh, parece que el proceso de participación, mmm, bueno, eh, no sé si estamos al principio, al final de ese proceso participativo, pero eh, la de hoy mismo es una más de esas eh, citas en las que vais a recabar información, ¿no? Sí, así es. Yo creo que, bueno, nos podemos situar en el, en el medio del, del proceso de participación, sí. Uh -huh. eh, la reunión de hoy, precisamente, es para conocer un poquito más eh, qué es lo que quieren los jóvenes de Berriozar, ¿no? Sobre cómo quieren que sea ese, ese, ese próximo centro juvenil, ese nuevo centro juvenil. Eh, contándonos un poquito de qué vais a hablar esta tarde. Bueno, pues sí, realmente sí. Eh, ya tuvimos alguna otra reunión eh, anterior que bueno, pues lo que fuimos es recogiendo un poco de información del, del Centro Juvenil y los propios jóvenes nos decían que, bueno, que el Centro Juvenil actual pues, no, no, no tiene las características que ellos quieren pues, para realizar su actividad, ¿no? y es verdad. ¿no? Y, bueno, y un poco la reunión de hoy, el fin tiene el, el buscar un espacio en lo que es el municipio de Berriozar, donde poder hacer la construcción del nuevo centro cívico. Y también, bueno, pues como a ellos les gustaría que que fuese, ¿no? Que de cuántas alturas, de qué tipo de salas qué dimensiones, sí. eh, qué tiene que haber alrededor... Un poco, las, un poco buscar un poco la definición ya un poco del Centro Juvenil. Eh, esta no es la primera reunión que habéis tenido con los jóvenes. Ya ha habido otras anteriormente. Y, bueno, ¿Qué tipo de propuestas os han pasado hasta ahora? O, bueno, me imagino que no, no habréis concretado muchas cosas, pero, pero me imagino también que los jóvenes sí que habrán aportado ideas ¿no? sobre qué es lo que quieren en esta, para este nuevo Centro juvenil, ¿qué sí. tipo de centro les gustaría? Sí, desde luego totalmente contrario al que, al que tienen actualmente, ¿no? Porque la verdad es que, el que donde están ahora, pues eh, carecen de espacio, carecen de luz artificial, las salas son muy pequeñas no pueden desarrollar su actividad Si estás en una sala haciendo una actividad, se oye en la de al lado, uh -huh. es decir, que al final... No, no, te, no te limita con insonorización ni Exactamente, nada. Exactamente, ¿no? te limita muchísimo. Y luego, también el sitio donde está ubicado no, no, es, un, no es un sitio atractivo para ellos. ¿no? Lo que ellos sí que nos remalcan es que les gustaría que el sitio que estuviera alrededor sería eh, abierto, amplio, que tuviera zonas ajardinadas, un espacio para hacer igual algún concierto, hacer sus actividades que esté dentro del pueblo, que esté muy cerca del pueblo, que esté en el centro del pueblo, uh -huh. para que las actividades que ellos vayan a desarrollar, cuando las hagan fuera, pues bueno, sea participe también del, del, del pueblo de Berriozar. Uh -huh. Eso yo creo que es lo que más remalca, ¿no? Y luego, bueno, pues eh, las, las salas espaciosas amplias, que luego puedan tener también espacios para almacenar sus... sus eh, pues si hacen un taller de teatro, pues para que puedan dejar uh -huh. sus sus eh, trajes o sus cosas. Sí, sí. O si ahí en carnavales, carnavales hacen alguna cosa uh, para poder guardar ahí. ¿no? Sí, para uh -huh. que sea un punto, de, un, un punto de encuentro donde realmente ahí tengan todo, ¿no? que no se tengan que estar desplazando de un sitio a otro para poder hacer algo. ¿no? Uh -huh. o Esas serían un poco las eh, líneas maestras por donde van a ir los tiros y desde el ayuntamiento eh, claro, tendréis que tener eh, otro, más cosas en cuenta, ¿no? Porque una cosa es lo que piden los jóvenes, otra cosa es eh, lo que podéis eh, ofrecer desde el ayuntamiento en estos tiempos en los que hay que apretarse el cinturón también. Eh, me imagino que estaréis mirando mucho, ¿no? Si, el, si hacer el, el centro desde cero, es decir, hacer un, un eh, edificio nuevo o, hacer, o rehabilitar algún local ya existente, todo eso lo estáis barajando. Sí, al principio bueno, pensamos en igual en rehabilitar algún edificio municipal que bueno, pues que se va a quedar cerrado o tal, pero bueno, veíamos que al final que eso igual casi era pues eh, contradictorio, ¿no? Porque al final Los locales que dispone el Ayuntamiento pues, no, no están bien situados. Son eh, locales muy antiguos que están, sobre todo, situados debajo de viviendas. Uh -huh. Y sabemos uh -huh. que, bueno, que lo, los jóvenes y, y vecinos, pues, bueno, siempre ahí está un poco la... Sí, puede haber fricciones. Eh, ¿no? Exactamente. ¿no? Uh -huh. Y luego, la verdad es que Berriozar eh, urbanísticamente está muy desarrollado. Nos quedan muy pocas parcelas que podamos eh, desarrollar eh, eh, nuevos proyectos, lo cual lo tenemos bastante difícil. ¿eh? Pero bueno, yo creo que dándole un poco de vueltas al tema, yo creo que podemos buscar un sitio muy adecuado para, para hacer el nuevo centro cívico. Y sí que este año tenemos ya una partida asignada en los presupuestos de 500.000 euros y la idea es un poco, bueno, pues que después de estos, estos procesos participativos con la gente joven, ...a finales de año ya podamos empezar a poner la primera piedra del Centro Juvenil. Bueno, pues ya tenemos una fecha aproximada, aunque todas estas cosas pueden variar... ...según se alargue más o menos el proceso, me imagino, ¿no? Pero, pero podemos decir que más o menos para finales de año puede empezar, ¿no? El... Sí, yo creo que es un poco la idea, ¿no? Además, yo creo que esto es una demanda que viene de lejos, es una demanda de los jóvenes... ...y, y así, así lo ve el Ayuntamiento, ¿no? Que los jóvenes necesitan su espacio... ...necesitan un espacio para desarrollar sus actividades... ...y además desde el Ayuntamiento coincidimos con ellos... ...de que, el, de que su espacio tiene que estar en el centro del pueblo... Para que, ...para que ellos también compartan sus actividades... ...con el resto de los vecinos y vecinas... ...y bueno pues de, de, en definitiva de vida de a Berriozar. ¿no? Muchas veces parece que los jóvenes son ese sector que muchas veces con, los, con otros ayuntamientos siempre suelen surgir fricciones igual porque es el, el movimiento pues más activo más, eh, bueno, que, que proponen muchísimas cosas y eh, hay quien eh, ese movimiento le da cierto vértigo ¿no? esa, esa actividad constante eh, típica de, de los jóvenes de, de la juventud pero en este caso podría, puede ser una riqueza para el pueblo ¿no? también el hecho de, de contar con un centro juvenil en el corazón del, del propio pueblo del que surjan actividades que enriquezcan la vida cultural, ¿no? Sí, sí, nosotros así lo entendemos, ¿no? Eh, yo me acuerdo, bueno, las primeras, las primeras reuniones que tuvimos con la gente joven, eh, incluso, bueno, pues también con algún padre y alguna madre, pues incluso se planteaba que el centro juvenil se, lo desplazásemos de Berriozar hacia, bueno, hacia, el, hacia la parte del, del colegio de Aldea, uh -huh. o sea, ahí donde el aula de la naturaleza y tal... Pero vamos, nosotros no, veíamos ese, eh, no, no le veíamos sentido ¿no? que, que los apartaran los jóvenes del, del pueblo. no Parece que así, si están apartados no molestan, no uh -huh. existen, pero nosotros queremos todo lo contrario, que estén, que estén en el corazón de Berriozar y que aporten eh, con sus actividades y con su movimiento pues hacer, hacer pueblo de Berriozar. Uh -huh. Bueno, pues eh, eh, para la reunión de esta tarde, recuérdanos cuándo va a ser, dónde eh, y para toda aquella persona que, que quiera acudir, Sí, pues nada, desde, bueno, desde el área de juventud del de, de Ayuntamiento de Rezar, pues animamos a todos los jóvenes y no tan jóvenes. Y que, <risa> Depende de dónde se ponga la muga, ¿no? De se, de, de, de, hasta, ¿no? Dos, cuándo, ¿Hasta qué años es uno joven? Bueno, pues hasta que uno, bueno, cuando se siente uno joven, pues de igual edad, ¿no? Bueno, pues eh, hemos quedado a las 7 de la tarde en el Culturgune, en el Ayuntamiento de Rezar, a las 7 de la tarde... Y bueno, eh, pues eso, animar a todos y a todas a que, a que acudan y que participen y que den su opinión un poco de cómo les gustaría o cómo les gustaría que fuese el, el nuevo centro Centro juvenil. Uh -huh. Bueno, pues eh, ya está ese llamamiento hecho esa, a la participación. Eh, una reunión que está abierta a toda aquella persona que quiera participar. Raúl Re, Maiza, concejal de eh, Urbanismo y Medio Ambiente. Es una vez más por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Es que ricasco sube Abur. Abur. Seguimos adelante en Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Riatia. Después de despedir a Raúl Maiza, eh, vamos a pasar a otros temas. Y es que ya teniendo, estando en vísperas de este concierto de Marea en Berriozar... No queríamos dejar pasar la oportunidad de recordar esa entrevista que realizamos hace unos meses con Colibri, eh, esa, con Colibri el guitarrista de Marea, eh, al que tuvimos hace ya un tiempo aquí en Berrión. Y queremos rescatar un fragmento de aquella entrevista para ir abriendo boca de cara a ese concierto, a ese gran concierto que tendrá lugar mañana a partir de las 9 de la noche en el campo de fútbol de Berriozar. Y seguimos adelante, son las nueve y media de la mañana, ahora exactamente, y seguís en el 100.8 de FM en Berriozar y Riatia, y lo prometido es deuda. Ya tenemos con nosotros al Colibrí, guitarrista de Marea, Caixo Colibrí, Egunon. Egunon, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, encantados de tenerte con nosotros, y la verdad es que, bueno, es un, es un lujo poder contar con, con, eh, contigo, con alguien como, como tú aquí en el magazine Berrión, y que ya teníamos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 Tienes que hacerlo bien, porque si no, luego tienes que aguantar todo el año a la gente del pueblo echándote sí. la bronca. Entonces, claro, porque... <risa> va, a haber, va a haber mucha gente que, bueno, va a venir ese día... Pues, habrá y que traer Pero... fuegos artificiales como los Kiss, y habrá que traer cosas de esas, yo qué sé, eso, no sé. Ya se es. nos ocurrió algo. Pues, si no Vosotros, además, que tanto, tanto Cuchi como tú, que, que sois la representación Berrio Zartaglia de, de, de, de Marea, sí. eh, luego salís por aquí los fines de semana y ya sabéis No, que... no, no los fines de semana. Yo estoy todo el día en el pueblo. Eso o sea... es, al final...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 Algún conciertillo así de Strange ha habido, ¿no? Sí, la, y además aquí al lado, a 10 metros, creo, en la antigua Varga, sí. eh, donde teníamos ahí <ríe> la cueva de ladrones esa que teníamos ahí al lado, pues en fiestas de Berriozar... Eh,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 Al final no es cuestión de atur aturullar a todo el mundo y sacar de repente 30 fechas, sino pues, sacamos como en, en plazo de 3 meses, no 3-4 meses y se van actualizando fechas y, y mm, sitios. Dios.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 Pues, por, ¿sabes? por selección natural. Selección ¿cómo? natural, exactamente. <ríe> al, dicho, final. exactamente. al final. pues ahí teníamos al Colibrí de Marea cuando visitó por última vez eh, los estudios de Berriozar y Retia. Ya lo tendremos más veces eh, para que nos haga una valoración de este concierto y de las diferentes eh, actividades, diferentes discos, diferentes cosas que vayan haciendo en un futuro. Pero a nosotros se nos ha terminado el tiempo por hoy Eso, no, no nos queda ya más eh, que contaros Así que nos toca despedirnos despedirnos hasta la semana que viene hasta el lunes que viene que además eh, será la última semana de esta temporada de Berrión ya volveremos en septiembre pero bueno ya habrá tiempo de despedidas por de pronto el lunes que viene aquí estaremos a partir de las 8 y media de la mañana con el boletín informativo en euskera y a partir de las 9 con el magazín Berrión Os esperamos aquí en el 100.8 de FM o en eguskiplaza.net Ordura durarte, chincho, aquí están e ¡Adiós!